sozas cuitando rueda libre o programado colectivo pedalea we 30 de noviembre en o suyo especial de estrella estrella de raso en aragonés <tose> Como no, historia Radio Topo en el 101.8 da FM. Esperamos que nos siga haciendo una cucladeta, ya que os traemos un programa a rebutir de noticias bien frescas. Imos a charrar todos de astagueas noticias a Redolfo Camfrán. También os ímos a presentar as xornadas eh pola recuperación del hortal de Zaragozano, que son principiadas UE, este iste mesmo Maite. Os traeremos a crónica do da cursa en bici que se ha feito e ta quino eh e tamén leremos bel poema en a nosa sección de Cutio, poesía sobre ruedas. biaro programa to'simos a charrar como ya to's edito de Docanfrán que en en zagerías eh noticia ya que esta zager semana eh os amigos de de Crefco han estado en Madrid en la cumbre hispano-francesa y güey pues tenemos a to portavoz de de Crefco o nuevo portavoz de Crefco que le digo, "Buenas tardes." cusa que yera ha aportado tú yo micro. Buenas tarde. Buenas tarde. Y bueno, eh que mejor que elta que nos cuente eh como ha estado esta esta cumbre y y cual ye el estado ahora mismo da de reapertura do do Canfran. Bueno, pues eh as noticias no son no son pro buenas. os zagueis os zagais meses y os zagueis semanas. eh o representantes do gobierno de Aragón, pues nos nos decebana a os miembros y miembras de Cresco que eh o gobierno español, o gobierno de Madrid estaba estaba por a de gobierno dorado Canfran, pero a realidad ha estado ha estado pro decepcionante y y nos calgra esperar eh a lo menos Seis meses esta bueno, reunión de do cuatro partido, que lleve una trovada dos gobiernos, español y francés, eh, y los gobiernos de las regiones de Aquitania y Aragón. Pero bueno, esto no, no lleve cosa nueva, ¿no? Ya siempre lleve la misma, a misma cosa que, lle, que son Fendó eh, por un regular con, con Ocanfrán, ¿no? Siempre son diciendo que son a favor de la reapertura, que, que sí, que lo apoyan, pero de zaga eh, no fan cosa. Y, y mientras, pues... Sí, importa importa igual que, que sigan en, en el gobierno o Partido Socialista o Partido eh, Popular, porque a la fin, de en 1 2 dos, dos son, son capaces de, de defender los intereses de Aragón en... En Madrid y en Bruselas. Bueno, pues antes de que nos cuentes cómo, cómo vistió a esta cumbre, eh, tosimos a meter a cantar eh, tren de meia de meia Nueva de más birras. I wish I Tristes cada amanecer Allí llamo a la botella lluvia Soy hasta el frío a la noche en la estación Viejo cruz del amor perdido Ecos del aliento de su voz Me dicen Ella está muerta Pero aunque ya se muera esperaré digo tren ya lleve plegando en la estación de Canfrán, más quisiésemos ¿no? Bueno, el, el tren plega desde Zaragoza A Nosotros nos nos ferva muy tismogoy que el tren plegará desde Zaragoza en, en buenas condiciones y plegará desde Po y desde Olorón en, en buenas condiciones también Bueno, pues eh, mm, todos a leer bella nota de prensa que Facio crezco esta esta semana dimpués de rematada cumbre España y Francia no con un resultado decepcionan que tos tos somos contando de una nueva declaración de buenas intenciones pero a coordinadora por agobridura do Ferrocarril Canfranc Aulorón pues creyé que o testó que reculéis esta declaración más pareéis ve el pega de unas trastrobadas que ve el texto desembolica a resultas da que tenía puesto este 27 de noviembre los dos gobiernos en el texto en la declaración final de la cumbre de la cumbre que conoce esena importancia de nantar en un estudio usaba más estudiados que no no había hizo hielo millota turar o campana siempre decir que son dice que son fendo cosas está re, reubridura de do sí, canfrán sí. pero lo mejor ya hizo hacer un estudio cal dos años hasta que ta que lo rematen y así nada pues otros dos años que a acon, consiguen tan no hacer cosa cuando viables estudios feitos cuando cuando era ministro de, de fomento Álvarez Cascos que que los que se se diz como cómo eh, como reparar alnia desde Huesca a Canfran, eh electrificada y todo, o sea que esos estudios a lo menos en en o costado español ya son feitos, no no calfer ninguno más. Bueno, eh y proposarán Aragón y Aquitania lo que os decbamos, celebración de una una trobada, da colla de traballo quadriparti mientras o primer trimestre do 2014. En Caraque y no confirman calendatas ni inversiones. Tampoco no si en Irán los dos gobiernos ta europa ta demanda financiación comunitaria. Ta más vergüenza a tu gobierno Aragón y está ya una traga noticia que estío en los medios hace ver semana. a Comisión Europea ha refusado refutado suya demanda de tres tres 93 millones de euros comunitarios ta financiar os estudeos técnicos previos por estar ne manca de bels aspectos técnicos e financiés que a comisión se piensa moitismo importants to proxecto. Os dos sucesos contrimostran que este Gobierno de Aragón, como o suyo antecesor, se muestra incapable de defender os intereses do país en Bruselas e Madrid. Denguna das buenas párolas que ha recibido a reobridura en os zages meses se ha traducido en feitos. Una vegada todos os argumentos económicos, sociais, ambientais son de encima da mesa, os feitos non poden estar un atrás que calen datas e inversións está liña. Crecco non meterá eficacia en máis declaracións de buena voluntad Dos gobiernos centrales aragonés, mientras no vayan acompañadas de feitos que sí parecen disfr disfrutar en otros territorios en España, que han feito suyos kefés, e inaugurarán en Bels Quince días una conexión ferroviaria directa con París. Eh, somos hablando de, de que en quince días, pues eh, eh, todos, todos los que quieran eh, podrán eh, marchar en tren desde Barcelona a París, en tren de De velocidad, de Altaria Velocidad. Tarrematadera, Cresco se piensa preocupant o malaudo en cerrinamiento del gobierno de Aragón con la travesía central dos Pirineos. Eh, ya sabe, eh, un proyecto que, que lleve un, un túnel de 30 kilómetros eh, por, por do macizo de Viñemal, que lleve de granito. es que se amenistan... bellas máquinas de tuneladoras eh y que bueno, y que aresultas estar va un un important impacto ambiental negativo. En la bueno, un apunté en en otra parte do Pirineu en la en en o costau francés de da Valle Xirmana do Binemal eh viam si bella vegada hicie había muchísimas pancartas y pegallos por las carreteras en contra do do túnel do do Viñemal. Y y asinas lo y y es y hoye una cosa que que que aquí no hemos sentido, no hemos sentido que que digan que del otro costado os franceses no quieren iste pero mesmo en este costado en en osbrarbe via una un colectivo, una una organización Que, que llegue en contra do túnel de Viñemal por por Osorarbe, o sea que Ocanfrán no no tiene de ninguna oposición y este este proyecto eh, pues sí que la tiene muchas tiene muchas, pero que llegue innecesario porque no nos es amenista con y si si contamos eh, o tráfico de mercancías ahora entre Entre España y Francia nos no amenista un otro paso y, y muchísimo menos este. Proyecto innecesario e inrealizable, ni siquiera a medio plazo y que entiende todo por fer. No como en alineado con Fran, que poder va a estar ubierta en 2020. que demanda no guaires dinés. Que creo creye está una una error estratégica cuando se veía obligada a pensarse que distamina o gobierno de Aragón... preba de tapar a sus miserias con o canfran, que que son que son empleando atravesía central do Pirineus, do Pirineus como una cortina de humo, como un tamagar que no son capaces de reubrir o canfran que ye muitísimo más fácil de reubrir que que no que no fer una atra, un otro paso, un otro túnel por o mello do Pirineus. Bueno, y con este panorama, ¿cuál llega a esta que crezco eh, lleve parando ahora o que llegue lo que calfera ahora en la sociedad? Pues desde Crezco eh, nos pensamos que bueno, que no, no podemos esperar los políticos eh, aragoneses, aragonencos, porque bueno, mmm, han demostrado que no son capaces de bueno, de reubrir o Canfran. y no son no son capaces o no o no en quieren porque porque a Sociedad Aragonesa lleve a dormita con este con esta cuestión y crezco creyemos que, que, que nos cal nos cal treballar ta ta sacará ta fer que asociar Aragonesa eh, siga en la carrera en pues eh, en estos meses que en estos meses que, que, que, que vienen, ¿no? Y, bueno, pues... Eh, pues eh, nosotros somos muy indignados eh, porque, claro... Porque hay el platero que, que o Canfran ve de estar abierto porque, bueno... Porque las fábricas aragonesas se eh, amenistan de un paso... tan enviar a suyas mercancías a Europa y no y porque si si han de han de han de plegar Europa en Europa por por los otros dos pasos o vasco y o catalán pues son muchísimos más kilómetros y y se oyen pues más dinés y y todo todos todos sabemos que no que no que no somos en en o, o mejor momento ta en o mejor ínte ta bueno ta ta gastar eh, si, si podemos Está mal vaya, tan mal foguearlos, si podemos evitarlo. Eh, a la vez y yo pues eh, eh, ahora pues eh, feremos bella cosa está este Nadal, no en cara no no sabemos exactamente exactamente qué pero haremos bella cosa en la carrera y y esperamos pues eh, nosotros estamos que si si podamos eh, meter eh, 100.000 cien aragoneses en la carrera como, como hemos meso con con Ocanfran, sí, o como sea con pasaba con antes. otras base con otras base y con y con, Ocanfran, con Ocanfran antes, también de a... se, antes de que se antes de que se Si antes de que se se, se, se faciera línea, eh, este bellas concentraciones manifestaciones en, en Zaragoza, pues si Beldilla podemos meter 100.000 aragoneses en la carrera, eh, nosotros estamos que, que ubriremos o Canfran, porque los políticos vejerán que, bueno, que si no, lo, si no lo ubren, pues si Canfran no lleve ubierto... En 2020, pues a Sociedad Aragonesa estará será pro Pro ganada, ¿no? Y que anti más dende Europa Sellei parando unha lei, cuento que se lle parando unha lei que que quiere en en un horizonte próximo sacar os camións das das carreteras, das autopistas, eh ta favorecer o empleo de del tren. Sí, porque os eh costes da da carretera son son creciendo y muitísimo porque bueno, lleo problema con con o petróleo y veo pero antimás más, a agora, agora mesmo eh España ha de le le pagar, ha de pagar eh muitísimo muitísimos porque no no cumple con el protocolo de o protocolo de Kioto, Porque eh todas las mercancías en España pues viachan en camión. prácticamente no más un 4% das mercancías eh viachan en tren y eixo pues bueno, pues nos nos obligar a pagar cantidades importantes de de dinés por por no por no cumplir con con Kioto. Bueno, pues continuaremos informando dende dende aquí, dende o programa Rueda Libre das das noticias que víaiga redol do Canfran, asinas que si tanadal se para a bella coseta, de seguras que que lo que lo diremos aquí. y sí. sí, bueno eso, que cal, cal salita esta carrera y, y luchar y, y Nosotras nosotros en Cresco, en cara que le vamos 20 añadas luchando por Ocanfrán, o eh, resultado de la zaguera cumbre nos nos nos fa nos fa estar muchísmos más eh, activos en a en a luta por Ocanfrán porque creyemos que hay una reivindicación eh, chusta y que y que bueno había muchas muchísimas razones económicas y eh ambientales para reubrirlo Canfran. Creo que sí. Bueno, pues eh a cambiar de de tema y taferizo, íbamos a aprender el Rock and Roll Train de los ac ya, yeah, pues eh, aquí continuamos con el programa Rueda Libre de Raza en en este especial de Estrella Estrela. Estrella. Y ahora eh, tosimos a charrar las jornadas por la recuperación del Hortal Zaragozano que han exponenciado sábado, sábado 30 de noviembre. Eh, son unas jornadas organizadas por la plataforma por la Huerta Zaragozana. Y como os dito, han escomincipiado con una cursa en bicicleta por o de la huerta dos arredores de Zaragoza. Bellas treinta persoas han puesto con oixer de primera man a suyas valores culturais, patrimoniales e naturais. Una actividade moito importante, tan contextualizar as charradas e debates que se ferán mentres lo mes de aviento. A cursa, ha escomincipiato en la ZUD, dende as tía por a marcha en do río gallego, dica o puendas de Santa Isabel, tadín pues continúa río abajo para marcha en Cucha. O río Gallego y a suya desembocadura en Lebro y uno o dos puestos de gran valor ecológico y natural. Se ha puesto a disfrutar dos sotos de ribera con a suyas colos amarillas y rollas por la huerro. Ancreíxen hasta marizas, os fraixins, os salces, asinas como os choplos, os urmos y asalvars. Selvas que son dos gallos marinos, que hemos puesto bien velunos, garra Garrapéscaires, polletas de agua, anedas, también esparbes, beluna liga y también hemos puesto ver martín pescairez y garra pescairez. Unas balos naturals que cal es fender del urbanismo y que y qué millor traza de felo que esfendendo un hortal vivo an se faigan servir a ecología y cudiaus da naturaleza. cursada e xa toa Rivera ta adentrarse en os campos de labor, hortals e torres. A primera turada lle estada en Torre Virreina, sin garra duda, unha das máis polidas. De estilo mudéjar, antruca o a súa torre rematada en a cúpula árabe. Esta torre lle recuperata como centro de formación sociolaboral, anse fan cursos de agricultura e ganadería. Os suyos representantes nos han feito unha chicorrona e... gambadeta por por por la Torre y nos han mostrado las cosetas que son fendo asti como suyo Hortal Ecollo Chico y y os y nos han charrado también dos diferentes diferents que son fendo ta ta chen en la tura e ta chen queyen en grau periglo de de exclusión. Limpos hemos continuado aspedelaires fendo cullebretas entre hortals y campos de alfalf i caplegaren a Torre de San Lázaro. que hay un conjunto arquitectónico, han destaca casa el casal principal, que hay un, pal un palacete aragonés dos siglo de Cigüeito. Al rematar las explicaciones de historia de la torre, hemos puesto a charlar con bels agricultores tradicionales de dos arredoles, y que nos he se a eh, de charrar más, de más con, con ellos, ya que, que creyébamos que, que trobaríamos... Eh, pois iso Chen que non nos eh charrar moito, o aire. Pero hemos hemos trobau Chen pro prou aberta e que nos ha contado moitísimas cosas eh do sua do labor e hemos trobau Chen que lle oubierta a outras cosas. Creía banos que no que no comprenderían a a nuestra cursa e yo y las y el hortal que nosotros defendemos, pero hemos probado que son conscientes dos problemas que que había con con la agricultura tradicional y con este capitalismo que lleva Renault y así nas que ha estado hasta una una noticia pro Pincha de de conocer que que está pues también que son en en o campo, pues también eh veien los los problemas, ¿no? Como edito, hemos continuado en rematar las suyas explicaciones. fendo a cullebra de bici se esliza o chinachana por o paisaxe de Tarribar, ta torre de Santa Engracia, y ermita de Movera, dos edificios do barroco aragonés Repolius. Dende astísia preso o lesbarre en tao lugarico de Cerdán, un chico rón lugar naixido como núcleo agrícola e ganader, que debe o suyo nombre Tomarques de Dozerdan, siguiendo la zaica de urdana, se ha plegado en la huerta ecológica de Sabores Próximos ¿Taconois ser de man de Mario Murúa cuáles son las finas y en qué consiste o proyecto suyo ta cautivar alimentos ecológicos de temporada y de cercanía? Un ejemplo vivo da Luita que se llevando en la plataforma. Antimás os amigos de Sabores Próximos han feito ya una una bien plegada. Con una brenda a remeter as fuerzas hasta tornarte a Zaragoza, pedaleando contra o Cierzo. Acá leo un poder, ta hacer os zagues kilómetros de tornada, pero ya se sabe que uno dos principales al hacer de montar en bici, ya que el aire siempre fote de cara. Zaguera sorpresa, está estado eh, ya tornando en Zaragoza, plegando en Zaragoza, cuando Amando eh, do río gallego hemos puesto a Villers una, una culebra bastarda de eh, unos eh, de un metro y medio, a lo menos, y, y pro chonfla, que ya era en Belmello medio do camín y que uno o dos, dos participantes la, la ha puesto pillar y le hemos puesto a que ya era repolidísima. Las jornadas se desarrollarán mientras los mes de aviento para debatir y reflexionar junto a otras experiencias y expertos de otros territorios, alrededor de las opciones y posibilidad de recuperar un hortal productivo y de traza ecológica. Las charradas y debates se feran los días 10, 12, 17 y 19 en horario de 7 a 9 en el centro Chuaquín Roncal en la carrera San Pablo. Y como y como digo, principian en avenida Charrada vísera eh, o diez de Daviento, con el nombre de la importancia de recuperar el hortal productivo en la ciudad. Continuamos en, en Rueda Libre, Razon Aragonés, y ahora vamos to, a presentar a la sección que hacemos a Hormino en el programa Rueda Libre, que es poesía sobre ruedas. Y que bueno, lle Manu Harker, o nuestro poeta loco, pedal al aire, pero tosemos traído bels, bels poemas que tosimos a leer ahora mismo. Bebe tambor o sondo cielo, afoga tambor a tierra yerma, y suga tambor a voz e cierzo e guarda corazón a solencas tristezas. Víctor Giu, El Mestizo. Maldito cierzo Otro día máis salentando furo hasta fuera A tuya fredor escobando as carreras de Chen Otro día más que contúe de entrar en baralla O yo bufarme me lle tornando barrenao Otro día más que pillar a bici no ma gana Maldito cierzo Con toz y con iso Sin tú no sé pedalear Creíxe con la tuya presencia, más feito un pedal, una pedalaire más cereña. Me fas verter glarimas, pero no soy tristo, son de alegría, maldito cierzo. Si beldilla el deixaras de bufar, por tierra me ferías esto solar, porque sin tú el equilibrio cacegaría. A la vez, las mías glarimas no serían de alegría, maldito cierzo. Te odio y te amo. dedicado a toda a todas esas pedalaires que día tras día salen tas carreras a pedalear en cara que faguea Fredor, en cara que o cierzo aliente furo, que de seguras se veían reflejadas en esas en estas parolas. son carrañando que lo he escrito yo <ríe> escrito por Daniel Gómez Cuánt meses volveré la tristura e a ternura granimosa a fogo escaparate de silencios. Antose e trova de zaga dun beire opaco, dono e levantan brenca os sueños vistos di fuera. Antose e guarda, epeto, peto, el abro ploros de treinta añadas. En linte da verdad nomos imaginábamos viellos decrépitos que se agriguen do colesterol, El vihacha en venas de sintrón, entre besitas, pastillas de azúcar, glucómetros de plata o copas de chinchón. Otro poema de de Víctor Gúe Son os de yo, los que rebellan cada matín bien luego, marchan pedadillando en las bicicletas suyas totreballo plenos da modorra, o asperan o bus con afredor da medrana en talature, ature, no corazón, que escriben na tierra parola pan, fendo servir la ladro como estilográfica, empleando como tinta suya sudor, que no tienen tiempo ta galvana, bellas vegadas mesmo no entienden tal amor, Es que escoñiesen que a libertad llaman y no les queda una otra cosa que prenela. Diego Codas. Llamen repite esas mismas parolas. No rebles, una más. Te miras en ta y no veyes que una otra revuelta. No rebles, una más. Os tuyos pulmón son ardendo. Chitas fumo negro por a boca. No rebles, venga, una más. As tuyas garras ya no son de tú. Las has cegadas en la primer costera. No rebles, una más. Y a la fin, plegas en lo cobalto domón. Eis todo sufrimiento y as dolos. ¿Qué has pasado. No rebles, mai. Daniel Gómez. De nadie es la noche, esta noche no pierdas detalle Que va a haber terapia de choque contra el infame dictador del coche Y sus secuaces urbanistas policiales Que convierten el espacio común en un inerte vial Impermeable lanzadera de misiles Que encaja la ratonera privada de cada cual Con la celda de trabajo y con el centro comercial Es el plan, la cosa va, de sacar las bicicletas, juntarnos con colegas y montar una fiesta sobre ruedas que te cagas, se te la lanzadas en la maquinaria, corear canciones, aunar emociones y apagar el tic-tac, tic-tac de la ciudad. Descuadriculada, aburrida, siempre igual. La vida es así, lo sin así, este lugar diseñado para fabricar ese bicho raro necesario para el buen funcionamiento del mercado. El cruce de un obrero con un tetrabrick. El perfecto ciudadano. La cifra de esta ciudad es el inicio de un círculo vicioso que me saca de quicio. Recordemos, comprendamos, corazones mutilados por el trágico tráfico motorizado que en las bajeras de los pueblos, balcones y trasteros, se oxidan y se cubren de polvo y telarañas nuestras armas a las armas, bicicleteros del mundo mío. Mueve tus cadenas, que no pare la cadena, siente el poder de la fuerza. de tus piernas en las ruedas, mira que aparecen más chavales por las calles laterales, haciendo scratches a base de derrapes, ritmo salvajes locura, biker, gritos apaches, el páramo arde, el asfalto tiembla, que se es hacha por paredes se pregunta Oh, war rapiera, logroñesa Las varones son estés que van quedando atrás salvaje que hay en ti, este es el plan, la cosa va de sacarnos bicicletas, juntarnos con colegas y montar una fiesta sobre ruedas que te ganas. sería mi Has cuitado una canta de una colla que se dice Perro Lobo y esta canta Ye Ciclovisontes y está nuei Serán eh, tañendo en el segundo aniversario de Radio Chabolo eh, a, a Radio que do, do CSO Kikemur y que son parando eh, conciertos. Ta esta nuey, tañerán Perro Lobo, un grupo de una colla de hip hop de, de Logroño. También viserán Tordogordo, Metal Core dende Zaragoza, Skyhead, Rootska dende Madrid y Co-Sparrer versiones de Co-Sparrer Zaragoza. Así nas que feliz cumpleaños a Radio Chabolo, dende Radio Topo. cristales, premios y castigos las hostias de las tíos, la inocencia en el exilio, ves pisadas, resbaladas en el barro del camino, las ilusiones arrasadas no son solo cosas de críos Bueno, hoy ya somos rematando este programa, Rueda Libre y os compañeros de La Corazao Topenkin ya son aquí a continuar con este de estrella estrella programación en Radio Topo de Raso en Aragonés y bueno, nos fuimos a despedir con nuestro tradicional Salud y buen pedal. Y tosimos a Deixar con una canta de Juan Luis Guerra, el Niágara, en bicicleta. Chao, que vaya bueno. Me una serinco un domingo la mañana cuando menos lo pensaba. Cae redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirubina. Y me dio una calentura y me fui poniendo blanco como bola en Antalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. El emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiade de mí, estoy perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo, bol, tranquilo.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 Princesa, y un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta Me acarició con sus manos, de me que y siguió su destino Y uní claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo, voy, Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar? No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia